Cualquier maestro de redacción le dirá que una parte importante de todo ensayo es una conclusión eficaz. Y sucede lo mismo con nuestras oraciones. Mientras que el Doctor Yeremaya continúa su enseñanza sobre el Padre Nuestro hoy en Momento Decisivo, aprenderemos sobre la conclusión que Jesús nos enseñó a poner en nuestras oraciones. Nuestro mensaje oportuno de hoy titulado La Doxología de la Oración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 la gran aventura. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Tenemos un pasaje hoy un poquito más largo que de costumbre, así que entramos con esta breve introducción directamente a nuestra lección titulada La Doxología de la Oración. Abran sus Biblias nuevamente en el capítulo 6 de Mateo. Mateo, capítulo 6. Llegamos hoy a la última frase de esta oración que hemos estado estudiando. La oración modelo, el Padre nuestro. Quiero que escuchen las palabras de la doxología con que concluye la oración modelo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. El Dr. A.J. Gordon, de la Universidad Gordon y de la Escuela Bíblica Gordon-Conwell, tuvo un sueño que cambió su vida. Sucedió así. Un sábado por la noche, agotado por haber estado trabajando en el sermón para el día siguiente, A.J. Gordon se quedó dormido y empezó a soñar que estaba en el púlpito cuando entró un extraño y se sentó. Gordon, en su sueño, veía todo lo que había alrededor del hombre como... si fuera casi real, incluso el número de la banca, pero no podía ver su cara. Recordaba eso sí que tenía una mirada muy seria, como de una persona afligida, y eso le exigió a él, como predicador, la más respetuosa atención. Mientras predicaba en su sueño, Gordon no podía quitarle la vista a este extraño. Conforme el sueño seguía, el culto se acababa. El doctor Gordon trató de alcanzarle por ese pasillo atestado de gente, pero... El hombre desapareció, así que se acercó al que había estado sentado a su lado y le preguntó, ¿Quién era el hombre que estaba sentado a su lado? El otro contestó, ¡Ah, era Jesús de Nazaret! Gordon le reprochó por haber dejado que Jesús se fuera, pero el hombre repuso sin preocuparse, ¡No se preocupe, ha estado aquí hoy, es seguro que volverá otra vez! Gordon cuenta este sueño en uno de sus libros y anota su sorpresa y su subsecuente autoexamen. Luego escribe esto para describir el impacto que hizo en él. Escribe, un pensamiento se quedó clavado en mi mente que me daba a la vez consuelo y asombro. Él ha estado aquí hoy y es seguro que volverá. Mentalmente repetía estas palabras mientras meditaba lamentando en una visión que se desvanecía. Me desperté Y era un sueño, pero no era un sueño, era una visión de la más profunda realidad, una miniatura del ministerio real. El impacto de ese sueño en la vida de este hombre fue histórico. A decir verdad, puso en él un sentido de la presencia de Cristo y trajo tal bendición a su iglesia, que a la larga fue el cimiento sobre el cual se estableció la Universidad Gordon. Uno... No puede menos que asombrarse al repasar ese sueño y pensar en lo opuesto como si fuera un drama. Uno no puede menos que preguntarse qué ocurriría si tuviéramos esta asombrosa conciencia de la presencia de Cristo en nuestras iglesias y en nuestras vidas hoy. Cuando nos reunimos para los cultos, Cristo está en medio de nosotros. No sé cuál banca haya escogido ocupar hoy, pero está aquí. Cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios personalmente con nuestras oraciones, Él está cerca de nosotros. Porque no es un Dios distante, está cerca. Ha prometido nunca dejarnos ni olvidarnos. Está ahí cuando usted le ora en la mañana y antes de que usted ponga su cabeza sobre su almohada por la noche, Él es el último en saber sus pensamientos del día. Está ahí y manifiesta su presencia cuando le alabamos y adoramos. Cuando nos acercamos a Dios, la Biblia dice... Él se acerca a nosotros. No hay nada, no hay absolutamente nada en el mundo que nos ayude a comprender y percibir la presencia de Dios como lo que ocurre cuando le adoramos y alabamos. La Biblia dice que Dios se manifiesta en la alabanza de su pueblo, mora en las alabanzas de su pueblo, de modo que cuando le adoramos, cuando le alabamos, aun cuando no está ni un ápice más cerca que antes, percibimos su presencia porque su presencia se mueve libremente cuando le alabamos. Así que, no debería sorprenderle que esta oración que nuestro Señor les enseñó a sus discípulos empiece con alabanza y concluya con alabanza. Aprendimos en lo que hemos estudiado de esta oración que empezamos alabando a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que la oración continúa con nuestras prioridades Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que la oración no tiene temor de hablar de la necesidad de provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que promete relaciones personales cabales para los que están dispuestos a perdonar como han sido perdonados. Que proveerá protección dándonos victoria sobre la tentación al orar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora... Al llegar a esta última frase, en la última parte del versículo 13, volvemos a Dios por lo que muchos han llamado la doxología de la oración. La última frase no se halla en la versión que Lucas da de esta oración. Algunos han pensado que fue añadida más tarde. Algo así como una añadidura a la oración. Pero ciertamente pertenece y encaja con toda la oración en sí. Hemos vuelto al principio de esta oración. Empezamos con «Tu reino». Al principio, y ahora concluimos con «Tuyo es el reino». Empezamos con «Hágase tu voluntad» y terminamos con «Tuyo es el poder». Empezamos con «Santificado sea tu nombre» y estamos terminando con «Tuya es la gloria». Empezamos con «La tierra como en el cielo» y terminamos con «Por los siglos de los siglos». El último acorde del Padre nuestro nos lleva al mismo pináculo de la alabanza y permite que las palabras de nuestra oración se enfoquen en la grandeza de Dios. Así que lo último que hacemos antes de terminar nuestra oración, después de haber recorrido toda la letanía que hemos descrito hasta aquí, llegamos de nuevo a reconocer la grandeza, la majestad y la admiración por nuestro Dios. Porque si no hacemos esto, amigos y amigas, quedaremos más con un sentido de nuestros problemas que con un sentido de su solución. Quedaremos más con un sentido de nuestras peticiones que con un sentido del poder de Dios para suplir las necesidades de nuestra vida. Así que Dios, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos ha enseñado maravillosa y magistralmente que aquí hay, si se me permite usar el término, una psicología de la oración. Debe empezar de modo correcto. Debemos seguir el modelo correcto, pero, sobre todo... debemos terminar con un sentido de la grandeza y la maravilla de Dios, porque, si no, nos abrumarán las mismas peticiones que le hacemos en la oración. Las palabras finales de esta oración nos dan cuatro verdades principales acerca de Dios. Mientras estudiaba esta semana, no pude evitar preguntarme ¿por qué fueron escogidas estas cuatro? ¿Por qué nuestro Señor no escogió otras? Porque hay muchas entre las cuales el Señor podía haber escogido. Pero mientras más estudio esto, en realidad comprendo que estas cuatro cosas que constan en esta doxología son cosas que realmente necesitamos recordar al concluir nuestros momentos de oración y salir a enfrentar la hostilidad del día. Noten, en primer lugar, que cuando alabamos a Dios, debemos alabarle por su soberanía. «Tuyo es el reino». La mayor exhibición de soberanía, de control, si lo prefiere. La mayor exhibición de control de parte de Dios se halla en el hecho de que Él ha ungido a su Hijo para ser rey de este mundo. Al leer la Biblia, libro tras libro, página tras página, versículo tras versículo, descubrirán ustedes que en toda trama de la Biblia, en todas partes, hay un recordatorio de que Jesucristo es el Rey. Anote unas cuantas. Es el Rey del Cielo. Daniel 4.37 Es el rey de los judíos, Mateo 2.2 Es el rey de Israel, Juan 1.49 Es el rey de los siglos, Primera de Timoteo 1.17 Es el rey de gloria, Salmo 24.7 Es el rey de los santos, Apocalipsis 15.3 Es el rey de reyes, Apocalipsis 19.6 Y es el príncipe de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1.5 La Biblia dice que es el rey Es el soberano del universo. Alguien dirá, pues bien, Pastor Jeremiah, no parece que él está haciendo gran trabajo en eso de controlar las cosas. Pero, por favor, comprenda. Dios ha permitido este tiempo presente, este ciclo presente, por un tiempo. Y uno de estos días sabemos, según las Escrituras, que tomará para sí el reino y gobernará y regirá. Y no habrá disonancia en este reino porque tendrá control absoluto y completo, e incluso ahora... ...anhela estar en el corazón de cualquiera que confía en Él. ¿Cómo es la soberanía de Dios y por qué debemos pensar en ella cuando oramos? ¿Cuántos de ustedes a veces piensan que la vida está fuera de control? Si no piensan en eso en estos tiempos, entonces probablemente nunca lo han pensado así. Pero así me sucede muchas veces, que me parece que las cosas están organizadas y en orden... ...y luego algo ocurre, algo por lo cual... Nos hubiera sido imposible planear algo que ni siquiera sospechábamos. De súbito, todo está fuera de orden y fuera de organización y parece que ha llegado el caos. <risas> ¡Qué maravilloso es, al terminar mi oración, que esta oración modelo me haga recordar que el reino le pertenece al Señor Jesucristo y que Él tiene el control. Dios controla su creación. Todo lo que tenemos lleva en sí un diseño y ha sido hecho. Dios controla su creación. Dios la hace funcionar y operar, porque Él está en control. Esto me hizo recordar, y no voy a abundar en comentarios sobre esto porque podría crear más problemas de los necesarios, que Dios controla la historia. Algunos han lanzado sus manos hacia arriba en desesperación debido a su desilusión en diversas elecciones o referéndums porque les parece que ha ocurrido algo malo. Leí esta semana Daniel 4.17. El Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y construye sobre Él al más bajo de los hombres. Eso consta en la Biblia. ¿Lo han oído ustedes? Entonces preguntamos, ¿cómo pudo tal persona llegar a ser líder? No lo sé, excepto que la Biblia dice aquí que a veces Dios lo hace así. Lo que necesitamos recordar cuando oramos es esto, cuando Dios lo hace así, no ha perdido el control, no lo ha perdido, lo tiene en sus manos, Dios es soberano. ¿Me entusiasma esto cuando oro? Por supuesto que sí, cuando las cosas en mi vida parecen desenfrenarse y no puedo lograr reorganizar este caos para sentirme otra vez bien. ¿No le gusta a usted sentir que ha podido echarle mano al asunto y que tiene todo bajo control? ¿No le hace eso sentirse bien? Eso me ocurrió una vez. ¿Le ha ocurrido así a usted? Trato de recordar la experiencia, esa que me hizo sentir tan bien. Entonces, nos esforzamos por lograrlo siempre. No es así. Queremos que todo ocurra en su momento debido a todo. Pero incluso cuando no es así, Dios está en control. Tuyo es el reino. Dios es soberano. Alabado sea su nombre. Pero... No es solo soberano. La Biblia dice que Él es poderoso. Tuyo es el reino y el poder. Dios no es un Dios ausente que está simplemente sentado allá arriba frente a las perillas de control y oprime estos botones y los de más allá y las cosas danzan como marionetas. No, Dios es un Dios de manos en la masa. Es un dios poderoso. Interviene activamente todos los días para energizar y poner en marcha este mundo. Lo sabe todo, el frente y el reverso, por dentro y por fuera. Sabe todo lo que está sucediendo y jamás comete equivocación alguna. Hace algunos años, en un tiempo de desilusión en mi vida, alguien me regaló este breve fragmento de un poema que nuevamente ha sido un gran estímulo para mí esta semana. El camino de mi Padre puede tener recodos y vueltas, mi corazón puede palpitar y doler, pero en mi alma me alegro de saber que Él nunca se equivoca. Mis más queridos planes pueden arruinarse, mis esperanzas pueden desvanecerse, pero así y todo confiaré que el Señor me guía, porque Él conoce el camino. Aunque la noche sea oscura y parezca que el día nunca amanecerá, pondré mi fe, mi todo en Él. Él jamás se equivoca. Hay tanto que no puedo ver, mi vista es demasiado nebulosa, pero venga lo que venga, simplemente confío y le dejo todo en sus manos. Y así, a su tiempo, la neblina se desvanecerá, Él hará. En todo el camino, aunque sea negro para mí, Él no se equivoca. Dios no se equivoca. Desde nuestra perspectiva, parece que se equivoca, pero Dios está en control y es poderoso. Tuyo es el reino y el poder. No hay nada demasiado difícil para Dios. Le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. Abraham tropezó con ese pensamiento, pero creyó a Dios y como leemos en el libro a los Romanos, Dios lo contó por justicia. De esa promesa que parecía tan imposible, surgió la gran nación de los judíos. Dios es poderoso. Un día sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero con Dios todo es posible. Algunos de nosotros tenemos seres queridos por quienes hemos estado orando y nos hemos preguntado si será posible que Dios cambie a esa persona. No hay nadie que esté tan perdido o tan lejos de Dios como para que el poder de Dios no pueda alcanzar su corazón y transformarlo, porque Dios es poder, Dios es poderoso. Cuando oro y termino mi oración, a veces vuelvo a repasar las peticiones que he hecho y algunas me parecen tan abrumadoras y grandes que me alegro que al concluir mi oración pueda recordar, Señor, te he pedido hoy cosas realmente muy grandes, pero ojo, tuyo es el poder, el poder reside en ti. Nuestro drama fue muy ilustrativo y un muy buen recordatorio de cómo el mensaje del mundo está fuera de sincronización con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que lo que la mente puede concebir, el hombre, lo puede lograr? ¿Han oído ustedes esto? O, oh, si se logra o no, depende de mí. Todo eso suena grandioso en un seminario de actitud mental positiva. Para alguien que está bien plantado sobre la banca sin hacer lo que debería estar haciendo, tal vez sea una buena palabra. Pero para los cristianos eso es casi herejía. Pero debemos recordar que lo que se va a lograr o no, no depende de nosotros, depende de Dios. Les digo la verdad, he pensado en un montón de cosas que Dios en su gracia no me ha permitido hacer. Ha evitado que las consiga porque me ama. Y Él tiene el control, tiene el poder. Así que todos los días cuando oro, debo terminar mi oración diciendo, Señor, sé, primero que nada, que Tú tienes el control. Gracias. Mi vida parece estar fuera de control, pero Tú tienes el control. El trono del cielo no está vacío. En el salón del trono no hay vacantes. Dios está ahí, sentado y en control. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Puede hacer todo lo que determine hacer. Dijo una palabra e hizo los mundos. Habló y la luna y las estrellas aparecieron en el espacio. Dios es asombroso, todopoderoso. Mi oración me liga a Él, hablando de poder. Ustedes pueden tener esa clase de poder si lo quieren. Yo quiero esa clase de poder. Escojo el poder que viene de Dios. No tengo que levantarme por las mañanas y arengarme yo mismo porque el poder de Dios siempre está ahí. Solo tengo que conectarme. Esto es todo. Tuyo es el reino. Él está en control. Tuyo es el poder. Dios puede hacer cualquier cosa que decida hacer. Tuya es la gloria. Tenemos que alabarle por su majestad. La Biblia dice que Dios se recubre con luz como si fuera vestido. Dios se viste de luz de la misma manera que usted y yo nos ponemos nuestra ropa todos los días. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. De nuevo, al concluir la oración, en la doxología de la oración, habiendo elevado mis peticiones y habiendo pedido protección y orado a Dios respecto a mis relaciones personales, vuelvo otra vez como alejándome de esta mirada horizontal y empiezo a mirar verticalmente. Me doy cuenta de que aquel a quien estoy llorando es el Dios Todopoderoso, el Dios de gran gloria, el Dios cuya luz llena esta tierra, el Dios que si por un solo instante se retirara de este mundo, todo sería tinieblas en su máxima expresión. La Biblia nos dice que en el futuro, cuando ya estemos en el cielo, que allá no habrá necesidad ni del sol de día, ni de la luna de noche, porque el Cordero mismo será su luz. En el cielo, el Señor Jesucristo será la luminaria de todo el universo. En un sentido físico, vemos que esto es así hoy. Se comprende que Dios es un Dios de gran gloria. Tuyo es el reino. Tú estás en control. Tuyo es el poder. Puedes hacer lo que quieras. Tuya es la gloria. Me asombro por lo que eres. Por todos los siglos, una sola frase. Alguien diría, ah, no es de gran importancia, apenas una manera de terminar la oración. No, por todos los siglos es una expresión asombrosa. Amigos míos, no solo le agradecemos a Dios por su soberanía y le agradecemos por su autoridad y le agradecemos por su majestad, sino que le agradecemos también por su eternidad. Quiero ayudarnos a comprender esto por apenas un momento. La Biblia dice que Dios habita en la eternidad. Piense por un momento en su casa, sea grande o pequeña. Usted vive en su casa. Hay paredes en su casa. Usted entra en un cuarto y está limitado por las paredes de ese cuarto. Si pasa a otra habitación, es probable que haya un cuarto con muchos cachivaches y usted espera que nadie jamás entre ahí para ver lo que hay. Hay un cuarto y usted habita. Vive ahí. Pero usted vive en la casa entera. Cuando usted entra, hay paredes que mantienen ese espacio que es su vivienda. La Biblia dice que Dios vive en una casa llamada eternidad. Vive dentro de los límites de la eternidad. ¿Hasta dónde se remonta la eternidad en el pasado? Todo lo que usted quiera retroceder, y entonces todo lo que pudiera retroceder imaginariamente, e incluso más allá de lo que la imaginación puede siquiera tener el potencial de soñar. La eternidad es por todos los siglos. Nunca ha habido un tiempo cuando la eternidad no exista. Y jamás habrá un tiempo en que deje de existir. Dios es eterno. A veces los cristianos confundimos la palabra inmortal con eterno. ¿Somos nosotros eternos? En realidad, no. Somos inmortales. Si hemos confiado en el Señor Jesucristo, inmortal quiere decir que desde el momento en que usted cree, nunca morirá. Pero eterno quiere decir que nunca hubo un tiempo en que usted no existiera y todos hemos tenido un principio No es verdad. Empezamos cuando nacimos, así que no somos eternos en el verdadero sentido de la palabra. Somos inmortales, pero Dios es eterno. Lo que nosotros somos respecto al futuro, Dios también lo es respecto al pasado. Así que siempre ha sido y siempre será. Usted dice, pues bien, pastor Jeremiah. ¿de qué me sirve todo esto? Estuve con Dios al borde del mundo. Mi mano estaba en la suya. Miré a la distancia en el camino del pasado y se extendía a la lejana distancia hasta que se perdía en la niebla del tiempo. Sabía que no tenía principio. Un viento helado de temor sopló sobre mi cabeza y Dios dijo, «¿Tienes miedo?». Le dije, «Sí, tengo miedo porque no puedo comprender cómo es que no puede haber un principio». Así que Dios me dijo, «Demos la vuelta y miremos al otro lado». Miré a la gloria y mi corazón se alegró con gozo indecible. Entonces mi mente se adelantó trillones de trillones de años y sabía que no habría fin. De nuevo, un viento helado de temor empezó a soplar. Dios dijo, ¿Tienes miedo? Le respondí, Tengo miedo porque no puedo comprender cómo es que no puede haber un fin. Dios me preguntó con ternura, ¿Tienes miedo ahora, aquí, hoy, con tu mano en la mía? Le miré y sonreí y repliqué, Ah, padre mío, no. Y Dios dijo, todos los días en la eternidad serán hoy. ¿Está usted bien con la manera en que Dios es y usted está ahora? ¿Ha provisto Dios? ¿Le ha cuidado? Quiero decir, no estoy hablando de ayer, ni siquiera estoy pensando en mañana. Pero usted se levantó esta mañana... Y comió su desayuno, y se vistió, y abrió su puerta, y salió de su casa, y asistió al culto, y está sentado aquí, y estamos pensando en todas estas cosas buenas del Señor. ¿Está usted bien con Dios ahora mismo? Precisamente en este momento, con Dios todos los días son hoy, Dios es eterno. ¿Piensa usted que Dios está sentado allá arriba, retorciéndose las manos por lo que pudiera ocurrirle mañana o pasado mañana? Dios ve el fin desde el principio. Dios vive en el eterno ahora. Si estoy bien con Dios en el ahora, no tengo nada que temer para el futuro porque con Dios todos los días son hoy. Se puede confiar en Él. Añadan a eso la historia que tenemos de la fidelidad de Dios en el pasado. ¡Qué herencia! ¡Tuyo es el reino! Dios, tú eres soberano, tienes el control, tuyo es el poder, puedes hacer todo lo que quieras hacer, tuya es la gloria. Señor, eres majestuoso y te veo alto y sublime, santo y sentado en el trono de gloria, rodeado por los ancianos, y Dios, eres majestuoso. No soy digno de conocerte, ni mucho menos acercarme a ti, pero eres el Dios majestuoso de gloria, y Dios, eres eterno. maravillosa de concluir nuestro tiempo de oración recordando que Dios está a cargo de todo. Solo nos quedan dos días más en nuestra serie sobre la oración y este próximo viernes daremos comienzo a una serie que hemos titulado Elías, profeta de fuego. Y ya se nos ha acabado el tiempo hoy, así que una vez más, gracias por su participación hoy y hasta mañana.